Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Recita lo que se te revela, oh Muhammad, comenzando por el nombre de tu Señor, que ha creado todas las cosas. Creó al hombre de un coágulo adherente. Recita. Tu Señor es el más noble y generoso. Él enseñó al hombre a escribir con el cálamo y le enseñó lo que no sabía. Ciertamente, el hombre se excede cuando se ve autosuficiente por las riquezas que posee, y a tu Señor deberá retornar. ¿Acaso no ves a quien impide rezar a un siervo de Alá? ¿Has reparado, oh Abu Jahal? En si Muhammad está en el buen camino o se ordena la piedad. ¿Has visto, oh Muhammad, cómo quien te impide rezar, niega la verdad y se aleja de ella? ¿Acaso no sabe que Allah lo observa? Si no desistes de su actitud, lo agarraremos por la frente hasta hacerlo entrar en el fuego. Una frente mentirosa y pecadora que llame a los suyos para que lo auxilien. Nosotros llamaremos a los ángeles guardianes del infierno. No hagas caso a quien te impide rezar, oh Muhammad. Postrate ante tu Señor y acércate a él.